Bueno, mira nosotros o sea la carta en sí se trata de, de de este que el intendente omar de marchi reconsidere un poco la situación de del cambio del edificio el traslado de del centro Cívico al ex edificio de, del próbolo porque esto obviamente tra, traería un montón de, de consecuencias nuestra preocupación sobre todo es la posible pérdida de fuentes de trabajo no este Sabemos perfectamente que eh, alrededor de un, de, de un centro cívico eh, se mueve mucha gente, quienes son los potenciales clientes eh, que se arriman a la ciudad. Nosotros hemos tenido contacto con trabajadores y a través de los trabajadores también con quienes son los propietarios de las pymes que este, tienen su actividad alrededor de, de la municipalidad. Y están preocupados también tanto como nosotros y nos han transmitido que esto traería algunas consecuencias graves ¿no? uh -huh. consecuencias que se le suman a la, a la, a la crisis seguramente que, que hay no Sí, por supuesto por eso el tenor de la carta de documento que nosotros le hemos enviado es que no sólo posponga sino que reconsidere el traslado este ya que no o sea la baja significativa de la venta este no ayuda y Tomar una decisión de este tipo agravaría la situación. Nos parece que no es el momento eh, para cambiar la sede municipal y hay que reflexionar sobre algunas consecuencias que puede traer esta determinación. ¿no? Uh -huh. ¿Hay algunas medidas que se puedan tomar además de, de esta carta? y ¿Hay, ¿Hay como cierta organización que, que haya de parte de, de los comerciantes, más allá de bueno obviamente su contacto con, con el SEC? Nosotros lo hemos hecho por nuestra parte, obviamente en representación de los trabajadores, más allá de la eh, de la preocupación también de los empleadores, ¿no? Uh -huh. Este, la acción nuestra es tratar de que nos escuche el intendente. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a esto y esto quiero aclararlo un poco porque este Otros medios han hecho alguna repercusión de que esto podría tener un tinte político. Nosotros no lo hacemos con ninguna oportunidad política porque no estamos interesados en esa situación. Uh -huh. Simplemente porque estamos preocupados este, justamente por esta pérdida de fuentes posibles en, en un momento o en un escenario de provincia donde este, la economía no es la ideal o que no hay políticas económicas que ayuden a la reactivación de, de, de la venta, ¿no? Entonces lo hacemos desde ese lugar. Acciones, en principio es esto, eh, informarle también a nuestros trabajadores desde la delegación que tenemos en Luján, este, militando permanentemente, charlando con ellos a ver cuáles son la, las preocupaciones de ellos más allá de esto eh, y tratar de ver qué futuro, qué, qué acción podemos tomar ante esto. Tal cual, bueno, eh, entonces está esta carta, ¿ustedes creen que van a recibir, es posible que reciban alguna respuesta de parte de ...del gobierno de Luján? Creo que sería lo más eh, acertado de parte del gobierno... ...que por lo menos este, o conteste o de alguna manera... oportunidad de manifestar cuál es nuestra preocupación... ...y de considerar eh, este cambio de visión. Uh -huh. ah, cambiándole un, un poquito, nomás, eh, ¿cuál va a ser su postura... ...con respecto a este paro del 30 de abril? No, nosotros no decimos al paro... ...nosotros estamos encolumnado dentro de una federación... Eh, y somos orgánica ella, la cual eh, forma parte o integra CGT eh, nacional y no hay adhesión. No hay adhesión, muy bien. Bueno, Fernando, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. No, por favor, a ustedes, que tengan buenos días. Un buen día para usted también.